Berliozar y Ratia en el 100.8 FM. Los jueves de 9 a 11 de la noche Euskal Música. <risa>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 Euskal Musicaj de Riozar y Ratia, 100.8 FM.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 Jueves 3 de enero del 2013, 5 minutos que pasan de las 9 de la tarde noche y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy jueves vamos a dejar de lado la agenda de conciertos, las noticias, las entrevistas y nos vamos a centrar en la música. Música Vais a poder escuchar en el programa de hoy a Gaures, a Barricada, a Jare, a Las Valium y muchos grupos más. Y la última media hora del programa la vamos a dedicar a la banda Coma. También aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia. Vamos a tener un momento para ellos, para Coma. Ya sabréis que la banda Coma pues se han separado, el último concierto lo hicieron el pasado sábado dentro del A Torture Rock, por cierto se me puso, todo hay que decirlo, la carne de gallina del buenísimo concierto de despedida que realizaron... Hoy haremos un repaso a la trayectoria de la banda, eso sí, en lo musical nos centraremos en su último trabajo discográfico Aunque también tendremos dos temitas, dos joyas de esta banda de Coman Que ya pues te contaremos en esa última media hora del programa Por cierto, dar las gracias es que ricasco a todas las personas que se pasaron el pasado domingo por el auditorio de Berriozar para poder ver en directo el programa especial fin de año de Berriozar y Ratia. No será la primera ni la última vez que salgamos fuera de la radio, pues ya que estamos preparando alguna salida más. O sea que, es Esquerri Casco, muchísimas gracias a todos los que fuisteis, todas las que fuisteis al auditorio de Berriozar a presenciar en directo ese programa especial fin de año. Comentarte que este programa lo podrás escuchar tanto el sábado como el domingo en diferido a partir de las 7 y media de la tarde. Dicho todo esto, si te parece, vamos a comenzar lo que es el programa de hoy, el pr primer programa de este año 2013, jueves 3 de enero. Estamos contigo, ya sabes, cada jueves de 9 a 11 de la noche en directo. Y como te comentaba anteriormente, si nos quieres volver a escuchar o si nos quieres escuchar en fin de semana mejor, estamos contigo tanto el sábado como el domingo entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde-noche en Berriozar y Rátida en el 100.8 de la FM. Vamos, lo dicho, a comenzar el primer programa de este año con la banda Encorea. Una banda que nos llega desde el barrio de Recalde de Bilbo en el año 2009 es cuando se formó esta formación. Hay que decir que en ese mismo año editaron un EP de cuatro temas con el título múltiplo Comuneta Cochiquiena. En el 2010 aparecería el segundo EP titulado Satikachayle Comuneta Cochiquiena y en el 2011 llegará llegaría el single Ser Garen Pues, eh, pues Single ya quedaría prácticamente presentación a lo que es este primer larga duración. Comentarte que esos eh, digamos dos trabajos ISP han sido autoproducidos eh tres cortos años, pero intensos los que ah pues hecho en Core desde el 2009 hasta este hasta, hasta este año 2012, lo diré. En este año 2012 acaban de publicar bajo un sello importante, Vaga Viga, lo que es su primer larga duración como Un un álbum en el cual te puedes encontrar nueve temas, temas marchosos, temas eh, bueno que dan ganas de bailar. Así que, si os parece, vamos a darle al play y vamos a comenzar el primer programa de este año 2013 con el tema Icha Sorain Vestaldean. Es el primer corte de este primer larga duración, primer trabajo discográfico de la formación en core. Es como da comienzo lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación para Encore anteriormente Como te comentaba, han sacado dos EPs y un single, pues el single presentación, digámoslo así En el 2011 de este primer larga duración, Factore Comunac Hay que comentarte que esta banda Encore pues ha ganado un montón de concursos Ha ganado el concurso de maquetas de Gastea 2010, el concurso de bandas nobeles de Bilbao El concurso de maquetas de Vizcaya Televisión, el Band de Leia del 2010 El concurso de Baracaldo de Pop Rock del 2010 y el leyo a Pop Rock del 2011 Hay que decir que esta formación en core, eh, pues eh, la compone en cuatro componentes Xavi a la voz y a la guitarra, Urchi a la guitarra Eka a la batería y Aitor al bajo y a la voz Nos vamos a escuchar si te parece tuyo, otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda para en core, nos quedamos con el Lo menos corte del álbum nos quedamos con el tema Bildurriques. Da la da All right. temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda para la formación en core. Desde Bilbo nos llegan desde el, más concretamente el barrio de Recalde, con este su álbum Factore Comunac, en el cual te puedes encontrar nueve temas, todos ellos en euskera y como puedes comprobar todos ellos marchosos, como los que hemos escuchado, Itchazuaren bestaldean y este que estamos acabando de escuchar, Bildurriques, el noveno corte del álbum. Y del primer trabajo de Encore nos vamos ya al sexto trabajo para otra formación vizcaína. Están nos llega desde Berriz. Hablamos de la banda Seiurte que comenzó en el año 1997 en esto de la música. En el año 98 vio su primera maqueta Orain, en el 2002 Parten con Non su segunda maqueta y ese mismo año hay que decir que ganan la edición número 12 del concurso de maquetas de Gastea y pues después de editar esas dos maquetas de ganar el concurso de Euskadi-Gastia, pues ya es tiempo de disco, ¿no? Y editan su primer trabajo discográfico en el 2003, eh, bajo el nombre de Bapatean. En el 2004 llegaría Ekiosu, en el 2006 Youshian, en el 2007 Plateruen en, en su Senean, álbum en directo, grabado más concretamente en Berriz, en su ciudad natal, y en el 2009 llegaría su álbum titulado Lau. Ahora, en En el 2012, tres años después, regresan al panorama musical con este su sexto larga duración, el álbum titulado Atlántida, en el cual te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar, el tema titulado Visirauten. Música akin fin yet something akin Gay reduce 0x3 Raadi jeweils de 6 urté a través de las ondas del 10.8 a través de perryzarario roia en el programa eucal música en este primer jueves de enero nuevo año 3 de enero del 2013 y aquí estamos compartiendo contigo toda la música local la música que se realiza en eucarría como viene siendo habitual jueves tras jueves si nos escuchas en fin de semana ya sabéis que lo puedes hacer tanto el sábado como el domingo entre las siete y, y las nueve y de la tarde noche La música de 6 Urte, que se notan, se notan cambios en este sexto trabajo discográfico, aunque también hay canciones típicas de siempre de la banda 6 Urte. También comentarte que este nuevo trabajo, pues eh, tienes mucho, mucho estilo pop rock. Toques de intensa seriedad. En definitiva, para mí uno de los discos más completos de la discografía musical de esta formación de la discografía de la discografía musical de Sei Urte. Vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico, comentarte que el álbum contiene 11 temas, entre ellos el que acabamos de escuchar, Visirauten corte número 2 del álbum o lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta el décimo corte del álbum para escuchar el tema Tarir, pero antes comentarte que la banda la componen Jokin Elorza a la guitarra y a las voces, julen Oarbe Askoa al bajo, Ekaim Elorza a la batería e Iñaki Elorza a la guitarra dos hermanitos que comenzaron desde, bueno, desde muy pequeños ¿eh? en esto de la música y que en, pues en el 2, en 1997 decidieron pues sacar adelante este proyecto musical Seyurte y les ha ido bastante bien porque en el 2012 eh casi casi eh, 13 años después vuelven con un nuevo tema, nuevo álbum, nuevas canciones y todo sonando para ti en este álbum Atlántida de los 6 Urtem. El suena la música de Seyurte dentro de este álbum titulado Atlántida. Sexto trabajo discográfico para esta banda. Comentarte que el disco ha sido grabado en los estudios Stolten de Berriz durante julio y octubre de este año 2012 con técnico, por supuesto, John Olavarriaga. 11 temas se incluyen en el álbum. Como este tema también está incluido, Tarir, corte 10 del disco Y de la música de Seyurte nos vamos con algo de caña, algo de contundencia Nos vamos con una banda que nos llega desde Gasteiz Nos vamos con Eraso con su álbum titulado Eskara Iñó y Xilco Y con el tema Egun Sentí Nuclear Racken Lo dicho, caña y contundencia para lo que es el nuevo trabajo discográfico de esta banda. Desde Castells nos llegan Eraso, una banda que comenzó allá por los años 90. Debutaron con un par de maquetas y después, un poquito más tarde, llegaría su álbum debut titulado El Antunic Gabé. Ahora, en el 2012, vienen con su ya quinto trabajo discográfico, Ezgara Iñóishiko, en el cual te puedes encontrar 12 pedazo temas todos años cañeros, todos ellos contundentes, como puedes comprobar en este cuarto corte del álbum, en un sentí nuclear raca. Y seguimos, seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con otro de los temas también incluidos dentro de este quinto trabajo discográfico para esta banda de Castéis, formada por Ahora Mismito en el 2012, por Sergio Ruiz a las voces, por Ander al bajo, por Néstor a la guitarra y por Íñigo Beitia a la batería. Otro de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum, titulado más concretamente Esgara Iñó y, y Xilco, es el tema que vamos a escuchar. Malco Am...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 todo Desde Guernica nos llega esta formación, desde Guernica nos llegan Sarkor, con este su tercer larga duración, Mundo Codificatuen Atean, después de dos álbumes autoproducidos, uno en el 2006, Orangua en Embai, y otro dos años más tarde, en el 2008, Suemoten. Ahora regresan al panorama musical. Con este su tercer larga duración, eh, Mundo codifica tu en ASEAN. Y con temas como este que acabamos de escuchar Egunsen eh, en Salataria Te iba a decir el tema que hemos escuchado Antes de Eraso, no, no, es Miserien Salataria, ese sí Ese sí es el corte, sexto corte de Este nuevo trabajo de la Banda Sarkor, una banda formada Más concretamente, te lo digo ahora mis mismito Por eh, John a la guitarra Por Gencha al bajo ya los eh, al, al bajo ya las Voces, por Asier a la batería Y por John Mikkel a la guitarra, una formación que comenzó en el año 2004, este es su tercer disco, eh, llamado Mundo Codificatuen Action, en el cual... Como puedes comprobar, el poder de las guitarras en el disco es densamente penetrante y en el cual, pues, estas dos guitarras se esfuerzan en buscar velocidad y peso en temas como el que el que acabamos de escuchar, Miserie en Salataria, o otro de los temas que también vamos a encontrarnos y donde las guitarras son las principales protagonistas es en el noveno corte del álbum, el tema Yes, Egin. Yes, Egin souta com un volta ti Je seguir Eu te na anargüeta ti Sendes a que feliz per ne te korá Bi seguir te Segu! Diez temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Sarkor, dentro de este álbum Mundo, Codifica Tu en Esto que suena, Yese Kim. También te puedes encontrar eh, temas como Miserie en Salazaria, que hemos escuchado anteriormente, el tema Agur Esangabe, Isenatana Isena, ...o oh, el tema Gisaleguea, segundo corte del álbum... ...en definitiva, lo dicho, 10 buenos temas... ...incluidos en este nuevo trabajo para esta banda... ...para Sarkor... ...y de Sarkor nos vamos con una formación... ...que los componentes de esta banda llevan ya... ...pues un montón de años dándole... ¿eh? ...son músicos eh, reconocidos ya prestigiosamente... ...como son Alex Arduy... ...que estuvo en Exquisu... ...o Aymar Arejita... ...también están Miquel Caballero y Gaisca Salazar... ...seguro que ya con los nombres... Sabemos de quién hablo Otra pistita, comenzaron hace 10 años En el 2002 Por lo que este año celebran Su décimo aniversario Ya no hace falta ni que te diga nada más, claro que sí Son Gatibu con este nuevo larga duración Saspicantoyetan Y con temas como el que vamos a escuchar El sencillo presentación De este nuevo álbum, el tema RUN RUN KATIER RUN RUN KATIER El sencillo presentación para lo que es este nuevo larga duración Para esta banda, para Gatibu, Runrun Gatibu Run Uno de los temas marchosos de este nuevo trabajo discográfico Hay que decir que ha habido bastantes colaboraciones en este nuevo trabajo Como por ejemplo, en los coros eh, pues han estado Asier Guzmano y Arkaitz Hortuza Y ha habido batucada en el tema Gabak Serueri Begire Que es el que vamos a escuchar a continuación Batucada manos de Jorge Pacheco, Ander Hurtado, Juanma Urrisa, Asier García y Gaisca Salazar. Un álbum compuesto por rock enérgico, punzadas de batucada, baladas enterrenecedoras, rock desnudo y acústico, blues, rock duro, punteos, simplemente y llanamente rock and roll es lo que te puedes encontrar en este nuevo trabajo para Gatibu. Y ahora sí que sí, nos vamos con ese tema con batucada incluida. El tema Artu Berris Guitarié Ese es otro de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Pero lo dicho, nosotros nos vamos con el tema de la batucada Es decir, un tema más adelante Nos metemos hasta el quinto corte Y ahora sí que sí, nos vamos con ese tema Gabac Serueri Begirem Ya vaya, vaya como han regresado Gativo, ¿eh? Cómo ha regresado Alex Sarduy duda y toda su pandilla al panorama musical. Con este álbum Saspi Cantoyetán. Vamos a escuchar, si te parece un poquito, ¿eh? Venga, vamos, comba tu calita. una batucada para terminar otro de los temas incluidos en este gran álbum para Gatibu, Saspi, Cantoyetan siete temas interesantes también por supuesto como no hay, como no puede ser de otra manera una balada también chulísima que la escucharemos en sucesivos programas, eh, dejamos atrás a Gatibu, nosotros que seguimos con lo que es el programa de Uscal Música en este jueves 3 de enero del 2013 si no se escuchas en directo si nos escuchas en fin de semana será sábado 5 o domingo 6 de De enero, ah, eso Tú sabrás si nos, encuden, si nos escuchas En sábado o en domingo Dejamos atrás lo dicho, la música negativo Nos venimos para Iruña y nos vamos con Una banda pues surgida el seno De Escalariac, hablamos de Vendetta y hablamos por supuesto De los que encendieran esta eh, Nueva Propuesta musical, digámoslo así. Javier Echeverría, Luisillo Calandraca, Peyo reparad Rubén Antón y Eneko Rubiños, que en el 2009 eh, pues llegaron con su álbum debut por... hay que decir que aclamadísimo, ¿eh? aclamadísimo el álbum debut para esta banda, para Vendetta. Ahora vienen con Nuevo Trabajo bajo el brazo fuimos, somos y seremos Acho Gaur Etaviar y en el cual te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora mismo y es que si te parece tú y yo nos vamos cerca del mar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 Ego esta llamando a la esperanza A la esperanza de algún poder cantarla Escribo en el papel las lágrimas que eman a mi ilusión Que eman a mi ilusión Siempre cerca del mar Lejos de la autoridad De aquel que nunca nos comprende Buenísimo, buenísimo el tema que se ha currado Esta banda mar, de Iruña Vendetta no de Dentro de este es un nuevo trabajo discográfico Tercer trabajo si discográfico Ya fuimos, somos y seremos Cerca del mar Lejos de la autoridad Un álbum en el cual te puedes encontrar Mucho ska, mucho rigi Y mucho rocker Cerca del mar, noveno corte del álbum Sonando para ti en la sintonía el 100.8 en Berriozar y Ratia Y en tu programa favorito, Euskal Música Vamos a seguir con otro de los temas incluidos en este nuevo álbum Nos vamos a ir más concretamente hasta el corte número 6 Para disfrutar, para saborear el tema titulado Cuídate de manos de Dios de manos de Vendetta. Cuídate de la sin razón Cúídate veloz, apunta la traición. De las malas hierbas del casado. Cuídate de la furia del tiburón. Wow! Devuélvenos la llama, devuélvenos la luz. ¡Wow! Devuelve aquel camino que se tú. Wow! Esta tierra sangra.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 Woh! Wow, wow, wow. Devuélvenos la llama, devuélvenos la luz Woh! Wow, wow. Devuelve aquel camino que separaste tú Woh! <tose> <tose> Esta tierra sangra demasiado dolor <tose> <tose> Woh! Wow, wow. Devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol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 Tocada incluida Regresan estas cuatro chicas Con nuevo trabajo discográfico Las conoces de sobra Si es escuchado busca Euskal música durante estas últimas semanas Ya que estuvieron por aquí Nerea y Guruche Para presentarnos este su segundo Larga duración Hablamos claro que sí De las Valium Cada uno por su lado, Sin saber por qué Con este nuevo trabajo discográfico que le pasó y con temas marchosos como este, Amor, Amor de Moscatel. Y tema con colaboración, colaboración en la percusión de Damba Cana, de Nacho, y manuel y Juanpa. ...ahí está, uno de los temas... ...amor, amor de Moscatel... ...lo dicho, ya estuvieron por aquí por Berriozar y Ratia... ...por el programa de Uzcal Música... ...dos de las cuatro componentes de la banda... ...para presentarnos este su segunda larga duración... ...y atención, porque este mes de enero... ...comienza nuevamente... ...a rodar por la... ...por toda Iruñerría... ...este disco en bares... ...y en un montón de lugares... Eh, ...por ejemplo está el Black Rose de Burlata... Eh, ...estuvieron tocando... ...presentando el disco en el Terminal... Y y les queda les queda mucho, ¿eh? Lo dicho, el bar de el Black Rose de Burlada. Bueno, bueno, bueno, bueno. En definitiva, que van a ir a un montón de sitios para presentar este nuevo álbum estas chicas Las Valium. Nos quedamos con otro de los temas. Nos quedamos con el octavo corte del álbum, La silijosa manada. <música> Día 6, cuando pasó esto que os voy a contar Subiendo la cuesta no para de hablar, espera que quiero mear Hacia la plaza no puede evitar ponerse a silijosear Silijosamente para al final acompañar la De vienterstín poco de pasta, mi boy, los tengo en mi casa. Pero no os preocupéis, luego pienso venir, esto no se va a caer aquí. Silhosamente bajar y subir porque esto es San Fermín. Lalalala. Diez temas incluyen en este segundo trabajo discográfico para estas cuatro chicas, para las Valium. Todos somos Petite, Retroceso al Futuro 2012, Sabal, Shaba, eh, Jair, Elizondo, Amor, Amor de Moscatel, Enchunarazteco, Falange, otra birra más, La Silicosa, Manada, La Voz del Pueblo y ¿Qué le pasó? Diez temas incluidos para este cuarteto, para estas cuatro chicas de Iruña. Que se lo han currado bastante, bastante bien Para sacar este cuarto Trabajo, este segundo trabajo Discográfico, hablamos de Nerea, de Violeta De Gruche y de Leire Y seguimos en Iruña, porque de las Valium Nos vamos con Gaurès Otra de las bandas que acaban de Publicar disco, esta vez también Segundo trabajo discográfico, una formación Que comenzó en el año 2005 Después de varios, pues, eh, cambios En la formación, actualmente En este segundo trabajo discográfico La banda la compone y doy a la guitarra sabe al bajo Alfredo la guitarra Yulen a la batería y Yule a la voz. Yule ha e ido ya las dos eh, chicas eh, de la formación estuvieron por aquí por Euskal Música por y Ratia para presentarnos este segundo trabajo discográfico y también pues nos deleitaron con dos temas en acústico que también en sucesivos programas volveremos a escuchar. Eh, hoy nos vamos a centrar, lo dicho, en los temas incluidos en este nuevo CD Y mmm, uno de los temas que te puedes encontrar dentro del álbum es este Agur temas son los que te puedes encontrar en este primer trabajo discográfico para esta banda para Caures. Ocho de los temas ya estaban incluidos en dos discos anteriores uno en el año 2010 y otro en el año 2011 que por cierto hay que decir que no vieron la luz salvo alguna que otra tiradilla pequeña en el del 2011 que bueno se vendió en la feria de Durango el la Durango Coazocca de ese año 2011. Los demás eh, pues eh, los dos discos te los podías descargar de su página web de la página de de la página web de Kaur es. Ahora por fin, todos juntitos más dos temas nuevos. En total 10 temas incluidos en este primer larga duración. Además, este primer larga duración contiene un vídeo del tema Esiniegon, producido por Xavier Unanua y grabado en la Casa de Cultura de Irurzun durante el mes de agosto de este año 2012. Vamos a seguir disfrutando con esta banda, vamos a seguir disfrutando con gaures y nos vamos a ir con uno de los dos temas nuevos que te puedes encontrar dentro de lo que es este primer larga duración, el tema titulado más concretamente Suengana Noam. Quédate con el nombre, quédate con esta joven banda, porque va a dar mucho de qué hablar. Gaur es, desde Iruña nos llegan. Si tienes la posibilidad de poderte comprar el disco, que espero que sí, ya sabes lo que tienes que hacer. Comprarlo directamente, porque es uno de los discos que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Desde Iruña, Gaur es. Y de Gaur es, nos vamos con una formación que comenzó su debut discográfico eh, el año pasado con el álbum Itcharo Penaren Ertzean, con el que lograron pues eh, llenar las principales plazas de Euskalerria. Un año y medio después, eh, regresan al panorama musical con su segundo trabajo titulado IAS, yes, compuesto por 10 temas pues eh, a los cuales pues han querido añadir dos bonus track la balada acústica del tema Or Isango Nausú y el mix navideño de Salvador Ren Eriochean, hay que decir que el disco cuenta con la colaboración de Ivonne Jordán de, de la formación de Crovis, a la batería y a las voces pues están Suriñe de Sian en el single Betico Doñua y Ayora Rentería en el tema Sulagún dedicado a la memoria de Íñigo Kabakaspitu con la participación de sus amigos en la composición de la letra, además de Sacamos la aportación a las guitarras de Pedro Hermosilla Haitite en la versión de Urts Olur, así que Grandes colaboraciones para esta banda Para, te lo digo, es que no te lo he dicho ni quién eran <ríe> Son Jare, ya sabes Los ex-componentes de Idviots Dos de ellos, los hermanitos Visar, eh, que junto a Más gente, luego te cuento quiénes más Han sacado este nuevo proyecto, lo sacaron con su Primer larga duración y Charo Penar en Erchean Y ahora regresan con este nuevo trabajo Discográfico y con temas Tan buenos como este, Betiko Doñoa Con la colaboración indiscutible De una de las mejores voces de Euskal suriñe de Sion. Pedazo de tema para abrir este Nuevo trabajo discográfico ¿eh? Vaya pedazo De tema que se ha cascado mikel Bizar Y Suriñe Ahí está Niñigo a la batería Que palbajo, Gorka Bizar a la guitarra Y a las voces, Jacoba Ormaeche a la guitarra, a las voces Al piano y a los ampers Y mikel Bizar a las Voces Esto suena así Betiko Doñuán Dentro de su segundo trabajo Dentro de su segundo larga duración En el cual te puedes encontrar 10 temas y dos versiones Como te comentaba anteriormente El tema es buenísimo Pero el disco... El disco está, esta madre mía Como te he dicho con Gaures Si tienes la posibilidad de comprártelo Ya sabes, dos referencias importantes Gaures y Jare hare y Gaures Y por supuesto también las Valium ¿eh? Bueno, si es que tenemos un montón, un montón de grupos en Euskadería Que merece la pena comprárselos Valium, Jare Gaures Vendetta Gatibu. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Que nos vamos con lo que te comentaba anteriormente, nos vamos con otro de los temas incluidos dentro del álbum y nos vamos con esta versión de Urch de ese tema de Urch Olur. <música> Buenísima, buenísima La versión que ha hecho Jare en este segundo trabajo discográfico De este tema Olur de la banda Urch Júzgalo tú mismo, sin palabras Los pelos de punta 10 grandes temas En dos versiones En definitiva, un disco Completísimo Este, y es de la mano de Kharem. De más que te puedes encontrar, Udashkena, Seru Goyenetan, Iraucha Nais. Por supuesto, no podía faltar el Zulagun. O esta versión clásica de Urz, Olur, que ahora Kharem... ...le ha dado ese puntito que le tiene que dar... Y dejamos atrás a Jare y nos vamos, nos vamos, nos vamos con coma. Vamos a recordarles porque ya lo han dejado después de ese pedazo de concierto que se pegaron el pasado sábado en el Atorchurrock. Dijeron que hasta ahí hemos llegado Pero aquí en Euskal Música, por supuesto les vamos a Le vamos a dar nuestro pequeño homenaje Escuchando temas de su último trabajo eh, La maldición divina Escuchando dos temitas que tengo por aquí Sueltos, uno del primer trabajo discográfico Y otro de un recopilatorio Y hablaremos de su trayectoria musical Eso será después de escuchar Este La Almohada Cervical temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el último trabajo discográfico para esta banda Paracoma El tema la almohada cervical dentro de ese álbum titulado La maldición divina Desde aquí, desde Uscar Música, comenzando este repaso a su trayectoria musical Este pequeño homenaje Ahí está, ese señor dando caña y contundencia al Virgi Duque, siempre tan cachondo como es habitual comentarte que su primera maqueta publicada en 1995 se vendió rápidamente con un total de mil ejemplares y comenzaron a tocar en bares y gasteches con Virgi al micrófono, el cual siempre había estado en la batería En abril de 1996 publican con la discográfica Gor un disco con el mismo con el mismo nombre que la banda, lo cual eh da pie a iniciar una gira de 57 conciertos por el resto del estado a finales de ese año. Mientras continúan dando conciertos, graban su segundo CD titulado El Infarto y lo publican en octubre de 1997, del cual se vendieron 10.000 copias en 10 días. Hicieron un total de 71 conciertos en una gira que duró de octubre de 1998 a enero de 1999. Sus siguientes actividades consistieron en colaboraciones como por ejemplo convertir su conocido Eh, tema, aquí huele como que han fumado en un tema para la recopilación a favor de la normalización lingüística del asturiano o una versión para el aurtengo gora del grupo Itoiz de nombre Marea Gora, el cual se convirtió en todo un éxito en Euskadi. En el año 99 lanzan su segun, su siguiente trabajo discográfico, El Catador de Vinagre, lo graban en los estudios El Karlanian de Donosti con su productor habitual, Miguel Aizpun. La, la, si nos... la banda va cogiendo experiencia y adeptos por todo el territorio y sus discos consiguen cada vez más tirada. Además, cambian de compañía y firman por Locomotiv Music. Después de estos cambios y de una gran gira, graban su cuarto trabajo de estudio en el año 2000, llamado Criminal, con el que consiguen un hueco en festivales de rock como el Viña Rock y el machinas Debido a la fama del buen directo de la banda y el hecho de contar con un más que suficiente repertorio de temas, graban un concierto en directo en el Café Anchoquia de Bilbo en julio del 2001, que publicaron con el nombre de Molestando a los Vecinos a finales de ese mismo año. Viña Rock supone un punto de referencia en la siguiente etapa, ya que se toman un respiro en sus actividades que dura desde la edición del año 2003 a la del 2004 de ese mismo festival, lo cual daba pie a rumores que hablaban sobre la ruptura de la banda. Este parón les da tiempo a preparar su más reciente trabajo, titulado Sinónimo de Ofender, que vería la luz en el verano del 2004, el cual vendría acompañado de un DVD grabado durante un concierto en los San Fermines en Iruña. A la luna, si no, si Además, por primera vez Coma grabó un vídeo musical fuera de los escenarios del tema Imagínatelos Cagando, que fue emitido por cadenas como Sol Música y MTV. El disco consigue una gran aceptación por parte del público y los medios especializados, ocupando primer puestos en diversas listas de venta. Hay que decir que la banda colaboró en una canción del quinto disco de Marea, Las aceras están llenas de piojos, llamada Nana de Quebranto. El 22 de octubre del 2007 sacaron su sexto disco de estudio titulado Saqueo El primer single del disco fue la canción que da título al disco, disco Saqueo Y posteriormente lanzaron un single de la canción El Sonajero Un año más tarde entran en el estudio de grabación pues eh, Para grabar lo que es su séptimo trabajo de estudio titulado La Maldición Divina Varios meses atrás de finales de este año 2012, después de la decisión de Vigi de abandonar la banda, Juan Carlos ha tomado el mismo camino y abandona Coma. Dadas las circunstancias, decidieron cesar la actividad de Coma después de 18 años en el mundo del rock and roll. Lo han hecho con tres conciertos de despedida, uno el 23 de noviembre en Zaragoza, un día más tarde el 24 de noviembre en Bilbo y el pasado 29 de diciembre lo hicieron con un pedazo festival en el Atorchu Rocker. Pues ahí está un poquito en grandes rasgos la trayectoria musical de esta formación, la trayectoria musical de Coma, desde su primera maqueta en el año 2005 hasta su último larga duración más concretamente en el 2000 en el 2010 aproximadamente, La maldición divina. Nos vamos a quedar con un tema del recuerdo Nos vamos a quedar con un tema Que lo editaron en el año 2001 En un recopilatorio Para el AEK Ya sabes que gente como PLT, Siricatu, coma Tenía que pues eh, versionear Un clásico y La formación Koma eh, Quiso hacer del tema Vaga Viga y suena así Así de bien, es la versión de Ese clásico Vaga Viga de manos de coma Que la pues eh, la pudimos disfrutar en el Aek Cantus del 2001 en ese gran trabajo discográfico So valeo plata guerreru rupeda nedo click Ki click mele click clip click clip si sereste mi risti saldo que quiso valeo plata guerreru rupeda nedo click kri, mele mele click si risti saldo que quiso valeo plata guerreru Ja laga bugatsego Sai sai soi soi sai sopalio pra guerra nurupedanedo que que lele que le club click club sirristirristi salda que quisolio palio plat guerra nurupedanedo que que mele mele click click sirristirristi salda que quisolio palio plat guerra nurupedanedo sirristirristi salda que quisolio palio plat guerra Dia bagabiga igalaga mogastega Sai sai soiso Ahí está sonando uno de los temas Dal recuerdo de la formación coma Dentro de ese álbum Aika Cantus, este tema Vaga Viga. Y de este álbum que editaron en el año 1900 en el año 2001 no ellos, sino Aika Cantus con las eh, versiones clásicas, eh, por ejemplo de Angie Dualde, por ejemplo de Benito Alarcunde, de Mica La nos vamos hasta el primer trabajo discográfico que lo editaron allá por el año 1996 llamado igualmente Kellos, coma y en el cual se incluía Uno de los clásicos, aquí, huele como que han fumao... Chicos, le de coma dentro de su primer larga duración Este aquí huele como que han fumado Recordando la banda coma que ya nos han dejado Nos dejaron el pasado 29 de diciembre, eso sí Con un gran sabor de boca En el festival del Atorcho rock Y ahora nos quedan sus 7 trabajos discográficos Cada cual más bueno Pues nada, que vamos a ir ya terminando lo que es el programa de hoy. No antes recordarte que hemos tenido a Encore, a 6 urte a Eraso, a Sargork, a Gatibu, a Vendetta, a Lasvalium, a Gaurès, a karen Y nos ha quedado pues escuchar la, la música de Que No Falte, Satek, Barricada, Lyotik, Calauro, Barricada Improductiva. Que esas pues las traemos la semana que viene. Y es que dos horas nos da para muy poquito, ¿eh? Y estos últimos minutos hemos eh, recordado a Coma con temas de su primer larga duración, con temas como la almohada cervical o esto que escuchas, el tema titulado Los Idiotas, y dos temas del recuerdo, uno del AECA el Vagaviga, y otro de su primer larga duración. Aquí huele como que han fumado. Antes de despedirme, recordarte dos conciertos mañana viernes, ...4 de enero a partir de las 7 de la tarde en la Enrico Taberna, en la calle, en la Enrico Taberna. Estarán actuando en acústico Suriñe y Fran de Escian. Recuerda, mañana viernes a partir de las 7 de la tarde en la Enrico Taberna. Suriñe y Fran de Escian en acústico. Y aquí en Berriozar a partir de las 12 de la noche en el zulo Zulalai... La Castilla Asamblada organiza cena y organiza concierto con Baser, y, y Ucatú Y a continuación Gaupasa, recuerda, mañana viernes a las 12 de la noche en el Zulala y aquí en Berriozar Cena y concierto de La Castilla Asamblada con Baser, Ritars, y, y Gaupasa Por detrás de cada mostrador, comparecen no para figurar, se que canta algo ahora sí que sí después de decirte esos dos conciertos interesantes para mañana viernes te decimos agur volvemos el próximo jueves con más música local con los temas que nos han quedado en el tintero y es que vamos a decir a la dirección que nos den tres horas de programa que esto es poco lo de hecho volveremos el próximo jueves a las 9 de la noche para compartir contigo Toda la música local, novedades, temas del recuerdo. Volveremos con nuestra agenda de conciertos y a ver si podemos rescatar alguna noticia interesante de la semana. Entrevistas a la vista, por ahora no hay ninguna. Esperemos que dentro de poquito tengamos alguna, ¿eh? Pero si no es así, rescataremos alguna de nuestro baúl de los recuerdos. De esta, primera tem de esta segunda temporada o de la anterior temporada. Lo dicho, nos quedamos con ellos, nos quedamos con Coma, nos quedamos con uno de los temas incluidos dentro de su último trabajo, más concretamente nos quedamos con el tema titulado Patrón a seguir de su último trabajo, La Maldición Divina Recordando a esta formación a Coma, os dejamos, volvemos el próximo jueves, Agur, etando pasa recuerda, la programación continúa aquí en Berriozari Ratiado, donde si no en el 100.8 u en Ibusquiplaza.net